Se oscurecieron mis días, a n z ó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. <tose> ディジェイ・アレジャ i o DJ Tito Pizarro な。 DJ Alejandro Caraudio。